Yes, to a are. En la casa de Lampa reunidos se encontraron una maniobrista de los controles, un señor de los platos de música y de las composiciones de vídeo, y impresentables, por ser imposible de presentarles, <risa> eh, un servidor y dos personas con más experiencia. Entre estos uno, dos, tres, cuatro, cinco servidores de Lampa y alguno más que por ahí asoma, haremos este programa. Bienvenidas, bienvenidos a Irradia. espacio, hace unos momentos estaba reunido un grupo de gente que estaba valorando, analizando qué ha pasado el sábado anterior, el sábado 23 de febrero, analizando qué ha ocurrido en las calles, mmm, cómo la gente que se ha organizado ha llegado a hacer o a no hacer determinadas cosas y qué horizontes para una coordinadora de colectivos que se reúne aquí en esta casa de Lampa. En, esta, en este centro social ocupado que es eh, Taucho. Un poquito más allá estaba reunido un grupo de gente que están eh, promocionando y ayudándose a hacer permacultura, a cultivar en las casas, donde sea, pero a cultivar, a cultivar y a seguir cultivando. Eh, don Rafael estuvo un poquito también en esa reunión y Manuel también, ¿verdad? Eh, Cómo va, cómo vieron en la reunión a la gente en el análisis de qué pasó este sábado y por dónde pueden ir las cosas a continuación. Hablamos de la movilización contra la corrupción fundamentalmente, ¿no? Que ha tenido lugar y que a mucha gente le supo todavía a poco, a alguna gente, sobre todo gente dirigente, le supo a demasiado, porque decían que era como una especie de, de golpe de estado a la democracia salir en la calle el 23 de febrero, ¿no? No soy yo decir algo de eso. Eso no tiene nada que ver con un golpe de Estado. Lo que salió fue una protesta contra la crisis, como tantas están surgiendo movimientos contra la crisis económica, pero de, de forma espontánea, desde, el, desde los del 15M hasta los del 25 de septiembre. Y así, nuevos y nuevos van surgiendo. No sabemos dónde va a parar porque la situación cada vez es peor. ¿no? La gente está desesperada verdaderamente. verdaderamente. Realmente, ...la situación es muy fea, muy fea, muy fea... ...y este Entonces, rato de coordinación aquí... Bueno, ...qué preocupaciones había entre esto la fue, gente... ...esto era valorar lo que se hizo... ...y lo que se puede hacer... ¿no? ...dentro de la, de la normalidad... ...dentro de, dentro de un orden... ¿no? <risa> ...por lo visto se valoró muy positivamente... ...la manifestación del otro día... ...fue más gente la que se pensaba... ...con los pocos medios que tenían para anunciarla... Pues ...se reunieron muchos colectivos... Otros no quisieron participar, o no pudieron, no se sabe cómo, pero lo cierto es que hubo una gran manifestación, y además se rodeó al Parlamento, creo, que también se hizo, y pues yo me marché en ese momento, cuando se había llegado al Parlamento, yo pues, por un motivo personal pues, tuve que marcharme, pero estuve allí casi dos horas y pico en la, en la concentración y en la manifestación. No se trataba de manifestación, se trataba de concentración. Lo que pasa es que se acercó hasta el Parlamento y lo rodeó. Yo al llegar al Parlamento ya tuve que marcharme porque ella tenía cosas personales, ¿no? Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo lo viste tú? Bien, bien, bien. Yo mmm, lo vi, pues, eh, bien. Luego sí noté que al final pues había como los grupos haciéndose fotos, los del Sahara Acciones, los de aquí, los de allá. El sentido de masa, yo estoy equivocado cuando digo sentido de masa, sino que lo que había allí eran muchas confluencias distintas, muchas personas diferentes, y creo que el sentido era muy común, ¿no?, de que esto es infumable. Esto ya ha llegado un momento en el cual yo paso, pero si tengo que pensar en un nieto, tomando por referencia que son de 30 a 35 años los que hay que estar pagando para devolver los 4 billones de euros que se han esnifado estos golfos, Porque se los han esnifado ¿eh? no te lo olvides. Entonces, eh, ya es cuestión, yo creo, ¿eh? lo he dicho antes aquí, de que, por ejemplo, el Movimiento 5 Estrellas en Italia, Beppe Grillo, este hombre eh, el, el, es el que habla, pero está aglutinando un montón de personas porque el mensaje son cinco líneas nada más si queremos o no queremos Europa, si no sé qué, no sé cuánto, si no sé qué, cinco cosas, y esas cinco cosas tendrían que estar claritas ya y empezar a abrir radios, radios y radios, y que la gente empiece a llamar y empiece a decir, no que sea el de la radio el que diga, que sea la gente. Ahora viene el 2 de marzo, viene a Madrid eh, Oscar Lafontaine Viene un representante de Grecia eh, y viene otro de... de este, es el que viene de Grecia, es del ex-PASOK. ¿Vale? Y viene otro más. Y ahora lo que se están buscando es aglutinar a la gente del PSOE en un movimiento antineoliberalismo. Porque el PSOE es una masa de personas... No los que están ahí, los Venegas, los Rubalcabas, todos estos golfos que llevan toda la vida chupando el frasco. No, dentro del PSOE hay unas bases, prueba de ello hubo el otro día en Portugal una crítica, nada más arrancar la mujer esta dijo, ¿cómo podemos hablar aquí de nada en un hotel de cinco estrellas? Que hemos llegado con limusinas. Eso, Eso que fue un congreso del PSOE. Sí, en, en, en Portugal. Uh -huh. eh, y a esta mujer la han echado, ¿eh? que es de las, de las juventudes internacionales socialistas. Se de han tío. Estamos hablando entonces de que ha habido una movilización, yo creo que para la situación que hay, poca gente. Es. ¿Tú qué piensas, Adelkan? Mm, bueno, personalmente me parece que esto nos concierne a todos, está claro y es muy difícil meterlos a todos dentro del mismo saco y llamarlos a todos en un mismo día también y para una misma función, como quien dice. Pero lo que sí que me parece que sí es posible es que no sea en un día concreto, en una hora concreta y una concentración concreta en la que debamos todos organizarnos y reunirnos y juntarnos, simplemente el día a día con que estemos todos conectados, sepamos lo que hay y no nos dejemos pisar en un día a día lo que queramos lo conseguimos y ese es mi punto de vista y no estoy en contra de ninguna manifestación ni concentración pero sí veo que con hacer una concentración, congregar a 22.000 personas por poner un número al azar y que esas 22.000 personas no vayan solo a protestar sino vayan a ejecutar un tipo de acción me parece mucho más fuerte que simplemente hecho de ir a quejarnos o a decir, esto no nos gusta. Bien, no te gusta esto, pero ¿qué es lo que quiere ¿Qué es lo que aporta Eso uh -huh. es lo que me parece más, más importante, que al final nos estamos olvidando de eso siempre. Y hay noticias alrededor que quedan eh, minimizadas, ¿no? Dentro del toma y daca de declaraciones de partidos dentro del país, como son que en Bulgaria ha caído un gobierno... ...y que en Eslovaquia o Eslovenia... El, siglo, ha caído otro, ...eslovenia, eh? eslovenia... ...eslovenia, en Eslovenia ha caído... ...otro gobierno, en concreto el de Eslovenia... ...por corrupción directamente... Corrupción, sí. ...es decir, el parlamento, el resto del parlamento... ...se ha coaligado, si entendido bien... ...para hacer una moción de censura... ...y detener el gobierno... ...y crear un, un gobierno de transición... ...a unas elecciones, ¿es correcto es eso? Sí, es correcto... ...en Bulgaria han sido movilizaciones ciudadanas... ...ante las subidas de los... Car ...de... El agua, y de, de, la, de la electricidad y del gas, creo recordar. O sea, situación desesperada, la de Bulgaria, hoy día. Sí. Y el gobierno también ha tenido que ceder, ¿no? Sí. Porque los enfrentamientos con la policía eran continuos y, y no. Sin embargo, en España dimisión sigue siendo una palabra griega. No rusa, dimitri, ruso. <risa> Rusovsky. No, pero oye, no te lo pierdas. Dimitri sí. también es en búlgaro. Sí. <risa> oye, Demetrio. Eh, fíjate que el otro día oía yo en Europa tanto rollo con los, eh, los dictadores y tal, y igual. Iván y le mete en mano al de Libia, porque es un dictador, un facha y tal, y resulta que en Hungría hay un tío que es de extrema derecha, el presidente, el jefe del gobierno. De extrema derecha, en Hungría. Un fascista, ¿eh? Y a ese no se toca. Bueno, voy a dar una noticia que creo que no ha salido en muchos lugares y tiene su cuestión un poco particular. Un instituto de Murcia hizo un vídeo que se llama Gracias Grecia. Eh, eran profesores, alumnos que eh, dentro del instituto pues, representaban y en las, y los alrededores diferentes escenas eh, aludiendo al legado antiguo ¿no? Que originario de Grecia, eh, el teatro, la música... Eh, en fin, las palabras de la medicina de otras ciencias y decían continuamente gracias Grie Grecia, también en griego helada pues ese vídeo que estaba hecho para internet, llegó a Grecia y ha salido por todas las televisiones en Grecia tuvieron en un espacio de un par de días, unos 3000 mensajes desde Grecia de felicidad, gente en Grecia emocionada, de recibir ese pequeño cariñito, ¿no? Ese pequeño cariñito de, no sois los perdedores de este barco llamado Europa, sino que sois otros pringados como nosotros, pero todos tenemos algo divertido, algo que compartir, ¿no? Imagino que no había llegado esa noticia pues, curioso ¿no? Un efecto de cómo por las redes se articulan cosas siempre y empieza, eh, continúa habiendo aire libre, ¿no? Aire circulando. Mmm... ¿Alguna noticia por ahí, Oscar, que te haya llegado de estar así refrescantes? No, voy a decir que, que Grecia en el año 54, por orden de Estados Unidos, perdonó a Alemania el atrocinio que habían hecho los nazis en, en Grecia, ¿no? que fue espantoso, se llevaron todo, destrozaron todo, y Grecia lo perdonó, en cambio ahora la señora Merkel no perdona absolutamente nada a Grecia, ni lo más mínimo, ¿no? que se mueran de hambre, esa es su consigna. Y para España lo mismo, claro. Esa es la... Hoy fue la señora esta, como se ve, la ministra de Trabajo, que España está haciendo los deberes, como es debido allá en Ginebra, no sé dónde. Es, estamos aquí plenamente, esta unión europea, ¿y para qué? ¿Para ¿Tengo, qué? Tengo por aquí la revista el jueves, voy a, ir, voy a irla sacando mientras ustedes siguen dándole sí. mano a los No, ya la pillé. Ya la pillé, bien. Para vale, vale, bien. Va bien, ¿no? Va bien. ¿Qué, ¿Qué pasa? Jueves. Ya, cada semana es jueves. <risa> y nadie Dimitri. Que no es ruso, que es dimitir. No Dimitri. Dimitir. Hacer como el Papa. Hombre, mira, el, el, el, ¿has visto? No, el, el jefe... Eso sí que es un Estado grande. No, no, oye, ¿cuántos, cuántos qué, cristianos católicos y toda esta vaina hay en el mundo? Un montón. Pero un montón, ¿eh? ¿Nos siguen contando hasta nosotros? No, no, claro, claro. Yo recuerdo hace muchos años que me decían, Manolo, el Papa, mira si tiene importancia que cuando va a algún sitio, congrega más gente que los Rolling Stones. Esto me lo hacían en los años 80, tío. No te lo pierdas, ¿eh? Que este, este que ha dimitido, imagínate, ¿eh? y aquí no dimite ni Dios. Es que el Dios nuestro no es el mismo que el Dios de Italia. No. Allí en Italia dice, bafa un culo, porcodío. La Madonna. Y no sé qué. Ahí están todo el día con eso. Aquí como lo digas. No sé si habrán visto, visto ustedes el periódico El Jueves en su portada interior aparece la cosa Nostra no y hay uno, dos, tres, cuatro, cinco efigies, reconocemos claramente la de la de Urdangarín, con pose de gánster y con sombrero blanco, en medio está el, el jefe, que es el, el rey, el rey. Y luego alrededor, no sé exactamente si esta es Corina, la famosa Corina. Es Corina. ¿Y este otro? ¿El abogado de la familia real? ¿O, o será el socio de este hombre? ¿El Diego López ese? ¿El Torres? ¿Y esta que es la, la infanta? ¿La que está al lado de Urdangarín? Probablemente, ¿no? Así de cabareteras y... Bueno... <risa> hay que hay que reírse también pero no solo hay que reírse ¿no? me reiré el día que entre en, en la cárcel ¿no? él, ella su padre por cómo se llama cuando uno se carga a su hermano por fraticidio eso dice, no lo digo yo eh, lo dice un coronel del ejército vale, que sabe más que yo de acuerdo y este es el que manda la nave Inviolable, inviolable. Imagínate, ese es el atadivinatado de Franco. De eso, no y hay... luego, este, el, mucho, sale muchas veces Bárcenas en este número. Este hombre, como que ha sacado el dedo a la prensa también, ¿no? Le ha hecho una, una higa a la prensa. Una peineta. La peineta. Eso de la peineta nunca lo he entendido yo, con dos, ¿no? Pero... Yo creo que es para no decir higa. Porque creo que la. la no sé no si se, no se, se decía antiguamente a esto hacer una higa. No. Puede ser, puede ser depende de sitios, de regiones. Depende de regiones. Sí. Yo esto. No. A mí como que me viene no, el, nunca. del otro lado del charco. Está, eh, aquí, aquí. Eh. No, sí. no. Este era el saludo con el que. Con ese saludo saludaban cierta parte de la población italiana a los romanos, a los antiguos romanos, cuando se expandieron fuera de Roma. Los saludaban así, los romanos al principio pensaban que era algo afectivo. Luego descubrieron que no y se apropiaron del gesto. Yo, yo sí te puedo decir que he visto en Italia el, el corte de manga que hacemos, que es este, por el codo, ¿no? En Italia es desde el hombro. Es este, sí, no es así, no. Toma, toma. Bueno, nos enseñan cosas. Muy interesante, yo lo que no he podido seguir, tengo curiosidad por si alguien lo, he vestido, lo, lo ha tenido sí, información sí, claro. al respecto El contexto en el que el tío este, el, el papa, se ha, se ha pirado ¿Qué estaba pasando en el Vaticano? Porque había habido un mayordomo que no sé qué, que no sé cuánto Unos papeles que aparecen, que desaparecen, unas cuentas ¿Qué era? Todo? ¿Te llega a enterarse algo de eso, Rafael? No, yo, Frank, sí, yo he enterado de algo Algunos escándalos, unas cosas Pero no, no creo que, que la, la causa principal Es la edad ya Que, el, que un hombre está cansado de o sea, esas edades ya Me da la impresión esa Yo sí sé que ha habido escándalos Y que ha tenido que hacer frente a esos escándalos Como el del robo que hizo este mayordomo Y otras cosas más Y algunas cuestiones bancarias Y cosas de esas Pero creo que lo principal, claro, para su edad Ya no... Ya consideró que él estaba ya Agotado, ¿no? Porque a mí se me parece este mayordomo a Bárcenas, ¿no? O sea, como... Bueno... La, la he liado, pero soy intocable. <risa> francamente. Y... <risa> francamente no es... Y encima puedo sacarle el dedo a todo el mundo. Ha demostrado de no ser una persona muy recomendable. Ha <risa> <risa> cuidado al hombre ahí a tope y, claro, no, al final, por la mordida. Porque el otro, eh, lo que se podía llevar del papá era una hostia. Así, con mucho ritual y doremos y todo eso, te, pegan un, te dan un hostiazo de eso, y ha dicho el tío, no, no, yo aquí me llevo la taja antes de que el, el Berlusconi y el Puscusconi y todos estos honis que hay por allá, me las mordidas, chico <ríe> Italia es Italia, para lo bueno y para lo menos bueno. Bueno, entonces, dos países, <ríe> es, eh, Eslovenia, Estonia o Eslovenia, Emilia, sí. Eslovenia. Eslovenia, Eslovenia y Bulgaria con gobiernos dimitidos. Tenemos movilizaciones por medio mundo todo el tiempo. Está pasando algo en el planeta. Está pasando algo que nos afecta a todos, que no es de un país, que es de un de todo, de todas partes. Claro. Claro. Claro, una, una crisis enorme económica enorme. Y claro, como el año 29, que duró muchos años. En España nos llegó a una guerra civil, y a lo largo, pues al nazismo y a la guerra mundial, ¿no? Pues algo de eso está apareciendo hoy día. ¿no? Sí, si, hablamos, si hablamos un poco más de los orígenes, de, de dónde venimos y demás, yo creo que también tiene un poco que ver con el olvidarnos precisamente de eso, de dónde venimos, qué suelo pisamos, qué es lo que comemos de dónde viene todo eso y yo creo que la gente ahora hoy en día se está dando cuenta de ello y está viendo que ciertos personajes que salen todos los días en las revistas, en la televisión y demás no tienen tanta importancia como se les da precisamente en esos medios para sus vidas ya que al final les están vendiendo carne de caballo por carne de vaca, ¿no? por ejemplo ¿Sabes? Mira, ahora que dices esto de la carne de caballo... Yo sé, por ejemplo, eh, Francia, de, de cuando yo era, ya era chaval, y en, y en el pueblo donde yo nací, ahí había en, en el mercado un sitio aparte donde vendían caña, que se despacha carne de quina, ponía sí. carne de quina, que era hay. carne de caballo. El único problema que hay es cuando te dan gato por liebre, en este caso, ¿vale? que el gato yo no digo que esté malo, yo no sé, en China bueno. dicen que todo lo que corre y vuela a la cazuela, bueno... bueno. bueno. Pues oh, vale, los chinos son un montón ¿No? Hay un montón Bueno, pues ¿a dónde iba yo? A ver que me pierdo un poco Se me va el bifo ¿Lo del? El, gato por tío, del... el gato por tío, exacto Lo que no han dicho Es qué pasa con la persona que es Que es Alérgico a la carne de caballo que a, a ver las islas. Claro. Te puedes morir Puedes palmar Bueno, yo sé que no soy alérgico porque yo la comí mucho Siendo estudiante En España se vendía la carne de caballo Pero así como en Francia era una, una exquisitez, los franceses la comen como un plato exquisito, ¿no? Sí, sí. Uh -huh. entonces, en cambio, caballos bien preparados y bien cuidados para eso. En cambio, en España se utilizaban los caballos viejos, que uh -huh. ya no servían para trabajar, se les mataba. Y esa era la carne que comíamos los estudiantes. <risa> Diferentemente en aquella época, en los años 50, ¿no? Uh -huh. la, y el queso y de, hoy en la, día la queso era, era más negra, era un color más oscuro y era más dulzaina. Eso es... Sí, queso, y... queso, aquel que venía en las latas de América, en unas latas de un queso sí. amarillo, chico. ¿Qué? Mm. ¿Caballo? No, no. no, no que ¿A todo este país estaba alimentado porque traían aquí una miseria de, de aquí para allá, de allá para acá? Bueno, eso, fue, eso, fue una cosa, eso del queso fue una cosa pequeña, no, no fue ninguna... Pero la carne de caballo sí se usaba, usaba esto, yo me acuerdo que había carnicerías que vendían carne de caballo, ¿no? Y era que así siempre no eran caballos parados para la carne, sino los caballos ya trabajados, viejos que los mataban y que entonces se vendían. Sí, hoy, hoy en día ha pasado Era. ha pasado lo mismo. Los caballos que no servían para carreras y, sí, sí. y para lo que los usos que les den a, a ese tipo de caballos, no, cuando ya bien. no servían es un engaño, es un engaño. Sí. No, entonces, se, se hacía también sí, mucho, sí. se hacía embutidos con los muros viejos cuando se mataban. En los pueblos se aprovechaban y se y se hacía embutidos ¿no? con ellos. ¿no? Eso se, se aprovechaba todo Claro, pero como dice Manolo mientras, mientras no te den gato por liebre Mientras te digan, estos carnes sí, de caballo claro. Está bien Pero ya la gente Creo que se ha dado un poco sí, Un negocio impresionante Impresionante Como la gripe A, como tal. Y ya el negocio es global Entonces, Ya no, no sé ¿Verdad? El, el New Deal este que sacaron esta gente y esta, esta canción la está escuchando Gallardón a ver es que si he entendido bien si he entendido bien al menos en el plano en este plan, por lo menos en el de justicia, el gobierno está dando marcha atrás, ¿no? Gallardón está dando cierta marcha atrás ante la presión que ha tenido de jueces, de sociedad, de abogados. ¿Me equivoco o está dando marcha atrás? ¿No, Manolo? ¿Tú no ves que está dando marcha atrás? No, para nada, al contrario. Hay que estar muy al loro, porque están preparando todo para... ...para caso de... ...ellos se están preparando... ...ellos tienen todos los hilos, ...tienen toda la información... ...y luego tiene al otro lado... ...al amigo... ...al amigo... ...de las barras y las estrellas... ...por un lado... ...ya no se sabe... ...yo no me lo creo Rafa... ...¿me entiendes?... ...esta gente es muy peligrosa... ...y los coletazos de estos tíos... ...pueden hacer daño... ...pues creo que tienes toda la razón... ...porque si bien... ...ha dicho que va a frenar la cuestión de las tasas... ...y en el propio periódico aquí en el jueves... ...sale Gallardón... ...aquí, rebaja el tasazo, Gallardón... ...y dice, me echo para atrás... ...pero que conste que se colapsarán los juzgados... ...y lo que es mucho peor... ...se colapsarán las redes sociales... ...los titulares de prensa y las tertulias... ...por mi atroz ridículo... ...bueno, pues parece que por otra parte... Está preparando una reforma legal, el borrador, prohíbe hacer declaraciones a la prensa sobre asuntos judiciales, a los magistrados, y también le retiraría la subvención anual que reciben del Consejo del Poder Judicial. Imagino que estamos hablando de las asociaciones de letrados, ¿no? Jueces y fiscales. Claro, ellos no quieren que les toquen. ¿Entiendes? Esa gente es corrupta, pero no ahora. Pero vamos a ver. Si ya cuando la la, la la la la mierda con bigote estaba dando ya leña al mono en España eh, arriba eh, eh, el enano ese eh, que dijo puedo no sé usted que tiene armas de destrucción masiva y y, y, me, y y medio limón. Bueno, pues a partir de ahí ya mucho antes mucho antes ya había porquería ahí, chico. Es que ya la o sea parece ser que tú la haces, yo la hago peor, tú la haces, yo la hago peor, y la gente ya, como ya vamos encarrilado en esto, en vez de pegar como un puñetazo en la mesa y decir, se acabó. Bueno, eso ha dicho la gente en Salónica, en Tesalónica, por, y algún juez también lo ha dicho, porque el exalcalde de esta ciudad griega, el conservador Basilis Papayorgopoulos, fue condenado hoy a cadena perpetua por un juzgado de lo penal por malversación de fondos públicos. Cadena perpetua, el pasado enero comenzó el juicio contra este hombre y su equipo acusados de haber malversado, malversado 52 millones de euros el tribunal asegura que solo se ha podido demostrar de esos 52, 17,96 millones lo cual opinan que es suficiente para una cadena perpetua bueno, entonces más. pues Barcelona Barcelona Barc Barc le gana ¿no? claro, Barcelona Barc tiene 38 38 que hay más hay más, hay más y cuándo nos decimos a colgarlo ¿no? No, no, no, no, no, no, ponerlo, virarlo boca abajo para que suelte toda la pasta, se recupera la pasta y luego al tío, como en la Grecia, al ostracismo, condenado al ostracismo, eso era lo peor que te podían hacer. Sí, pero primero. Madú, que se desangre económicamente. Amadou, que se desangre económicamente. Amadou nos había comentado que en Senegal, durante los incidentes del año pasado, la población para evitar eh, que el presidente se, se perpetuara en el poder a él y a su hijo porque tenía comprados a los diputados, ¿no? eh, aparte de manifestarse enfrente del parlamento, tomaron la resolución de manifestarse y rodear las casas de cada diputado a lo largo del país. Fueron a sus lugares de origen donde estaban sus familias, las rodearon y las familias llamaron atemorizadas a los diputados, a sus teléfonos móviles, y cogieron y empezaron a salir del, del hemiciclo, del Congreso, lo que fuera, y a decir, no puedo votar esta ley porque mi familia corre peligro. Y entonces la ley no salió y eso fue el comienzo del final del nonogenario o presidente Watt. Pues resulta ahora, y me ha llamado la atención, que la asociación de afectados por la hipoteca ha comenzado una campaña llamada marcaje al diputado se basa en diversas acciones de esta forma además de empapelar los barrios en los que viven los diputados y los comercios que visitan con las medidas de la ilp para que las tengan presente noche y día los afectados por la hipoteca también irán a las casas de los parlamentarios ...para explicarles de primera mano... ...la situación de miles de familias... ...creo que conviene pasarse por la página web... ...de la plataforma de Afectados por la hipoteca. Quieren darles el, primo, el premio Príncipe de Asturias... Eh? Están, ...están ahí, están en ello. ¿Sabes que en cuanto a esa noticia, por lo menos aquí de lo que estoy enterado, en, en Tenerife, no sé si en Canarias hay más gente y si en España o en otros países también lo estarán haciendo, pero por lo menos aquí tengo constancia de ciertos personajes que están yendo con sus guitarras y sus voces a las casas de ciertos personajes importantes a soltarle como el que le saltaba una, una serenata a su enamorada pues, digamos, una serenata para que se serenen estos personajes y se, lo tomen, se tomen las cosas un poquito más, más en serio. Ahora bien, tiene su cierta crítica y tiene su cierto enfoque, digamos, eh, productivo, ya que no solo vas a quejarte y a crearle un mal rollo, sino simplemente vas a decir las verdades como son, no vas a... No vas tanto como a um, amenazarlo, pero sí a dejar constancia de que no te vas a mover de ahí y no vas a dejar de insistir y molestar con tus serenatas uh -huh. en su puerta a la hora de, de tomar pues, ciertas decisiones, como tú decías antes, de, con Amadou, como te comentó Amadou en uh -huh. Senegal, que ciertas leyes que, que están ahí a la vista de ser aprobadas, pues darles un poquito de caña. Y sí tengo constancia de eso, de que por lo menos ciertos personajes de la música están yendo por, por las casas de ciertos personajes de aquí de Tenerife, mejor sin nombre. Menos mal que venimos a la radio, porque si no nos enteramos. Menos mal que pasamos por casa Taucho, porque si no nos enteramos de un montón de cosas, ¿no? Solo podemos quedarnos con que sí, ha salido en la opinión que se desmaya en la calle una mujer eh, con su hijo tras dos días sin comer. Esto salió el 28 de este mes. Eh, es decir, hoy Y oye, que bueno Esto es terrible, está ahí Pero también es verdad que hay gente Cantando serenatas En inglés, y el enlace nos ha llegado en español desde meneame.net, dice que un documento eh, descubierto recientemente revela, irrefutablemente entendemos, que el presidente Reagan y su equipo de seguridad nacional en el año 1981 aprobó el exterminio en Guatemala de las guerrillas izquierdistas y sus mecanismos de apoyo civil. Una luz verde que abría el camino a un genocidio contra centenares de comunidades mayas. Esto. Eso, sí. lo, eso lo creo yo, porque de Reagan, todo lo malo es un hombre de, de, la, de, la, de la calaña de Hitler, ¿no? Y francamente, pues. Todo no, no hizo nada bueno durante su periodo. Mejor dejo olvidarlo. Bueno. No, yo yo creo que si se pudiera investigar un poco la historia se pudiera sacar a la luz bien cuál fue el acuerdo de Yalta cuando se reparten el mundo Inglaterra, Estados Unidos y Rusia. Porque ni siquiera Francia, eh, ni siquiera Francia y Francia, que yo sepa, fue la primera de las naciones que se quitó a los americanos de arriba. Por eso eh, cuando eh, empieza la guerra y Francia sí no y se une, eh, el americano no quería al de Gaulle. Decían que era que el dictador leches. Querían al otro, que venía de la nobleza, el Giroir, no sé, me acuerdo cómo se está. Iskard Están. Eh, ah, Iskard está? No, no, no. Antes de... de an, eh, con de Gaulle, cuando se reúne Churchill y el americano y todo esto en el norte de África, sí, sí, sí. que tiene una reunión ahí... Van los dos militares, uno que es el guerrillero. Giro, este. Sí. Este es el que le gustaba al, al americano, porque era como medio noble y tal. Y entró el de Gol, que tampoco era ningún regalo, ¿eh? Que de Gol sacó los tanques a la calle. Ay, no hay que olvidar eso. Entonces, esa semilla que se plantó en el 68, yo creo que no, no se apagó. No se apagó, porque ahí quedó algo muy importante. Ahí se, se unió los estudiantes y los trabajadores. Hasta la fecha no se, no se ha vuelto. ¿eh? Bueno, eh, estamos aquí consultando algunas páginas web. ¿Hay alguna página web en la que se informen de lo que ocurre en que tengan predilección por visitar? Gingin Valley. Gingin Valley. Vale, <risa> vamos a... Conectar con Gingin Bali Que es un portal de Información sobre África En español Y uno de los periodistas que lo hace posible Es Pepe Naranjo Que es el único eh, periodista que está En el conflicto de Mali Cubriendo desde ahí la información si, mientras, que lo, mientras que cargamos la página De Gingin Bali eh, También tenemos, queremos comentar una información Que nos ha mandado un compañero de equipo eh, Gracias a Juan Alberto sabemos que hay un diputado belga que está mm, vale. continuamente desmontando a todo el resto del Parlamento. Este diputado, mm, buscaremos ahora el nombre de él, está pidiendo que el Parlamento y el, y el pueblo belga resarza al Congo de las expoliaciones eh, que sufrió por parte de Belga. También está denunciando... Eh, la participación, que la participación de Belga eh, no es nada altruista en el conflicto que está teniendo lugar en Mali nos ha llegado también tra a través de Juan Alberto una traducción de un artículo hecho por un periodista senegalés donde hace un análisis de una situación que él considera muy extraña y es que haya muerto bastante población maliense y no se haya decretado un día de luto y muera un soldado francés y se haga un día de luto en el estado de Mali le parece bastante chocante esto también ¿no? a este periodista senegalés chocante que Israel elija por fin su candidata a Miss Universo a una reina negra tampoco esto que creo que compense a los judíos etíopes, a los judíos negros Y estoy ya en Guinea Bali Esa noticia está aquí en Guinea Bali en la parte de sociedad Pero la vamos soltando poco a poco, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. ¿Cómo llega la información de Mali? Rafael, ¿te ha llegado información de bueno, Mali? La situación de Mali es desesperada Hay, unas, hay unos grupos islámicos integristas Que fueron inventados por los Estados Unidos Y fomentados por ellos ...que los utilizaron en, en Libia, en Siria... En, ...en Irak, en... ...cómo se llaman... ...y en otros países árabes... ...para derrocar gobiernos, en fin... ...y para implantar su hegemonía... ...y ahora esto se les ha escapado de la mano... ...y se ha extendido por todo el Sahara... ...ha llegado hasta el Mali... ...francamente ahora... ...ocurrió algo así como, como pasó con los nazis, ¿no?... ...que primero los fomentaron ellos para combatir el comunismo... ...y luego después tuvieron que combatirlos a ellos. Aquí pasa lo mismo, primero inventaron los instrumentos islámicos, pero ahora como se vuelven contra ellos, además con una situación desesperada, pues entonces tienen que combatirlos. Que los franceses no van desinteresadamente, pues seguro que no. Pero desgraciadamente también los interistas islámicos, que venga Dios y los vean, ¿no? porque eso son, no, no me refiero al Islam, el ¿eh? Islam merece me todos mis respetos, ¿no? pero los interistas islámicos son unos locos tan desesperados y eso es una Decíamos. y saludamos a a alguien que se identificará se identificará en breve vamos a dar la bienvenida poniendo un poco de música tic tac tic tac tic tac tic, bueno, tic, Sánchez, tic? intereses Contar un poquito más adelante. Convocatorias que tienen lugar aquí en Taucho, en esos lugares, y que pueden animarles. Pero bueno, estamos pidiendo que nuestro invitado se manifieste en la forma y manera que él desee. Bueno, eh, me imagino que estarás hablando de mí y que me manifieste yo. Es a mí, Rafael Tubá. Eh, sí, señor. Sí señor. Bueno, estamos, estamos contentos. Aquí estamos. Aquí estamos a, Rodeas un montón de gente, pues para hablar un rato en la radio, eh, ¿de qué estaban ustedes hablando? Porque yo estaba atendiendo a las cabras y no pude tampoco estar pendiente de la radio. Tú sabes que yo me pongo a escuchar la radio de vez en cuando. Hoy no hoy encendí más nada y, y vi que Bene, a Bene le dieron el alta, dice, o, o lo, lo, lo echaron de ahí del Vaticano. Digo, y después me enteré más adelante que es que no se sentía el hombre muy cristiano y se fue. No se sentía muy católico, él estaba malo o algo. Y más nada he escuchado en la radio. ¿Ustedes qué estaban hablando ahí, Rafa? Del tema ese de la, la gente que coge sobres, de la, la corrupción... Eso, eso es una cosa que a mí me interesa bastante porque yo creo que ellos lo hacen... Para no hacerle el feo al secretario. Eh, claro, tú llegas con un sobre y me vas a dar un sobre y yo digo... Que lo cojo para no hacerte el feo, Rafael. Que no es no por no cogértelo, pero cogértelo para nada... Y eso es lo que han hecho ellos, eso, eso, el, sobre, el sobre eso, eso viene, de, viene de atrás. Pero tú no, pa, tú no te preocupes que eso no pasa nada. Mira, yo te voy a explicar una cosa. Tú sabes que yo no estoy ahora cobrando nada, las cabras están dando poco. Y entonces tuve que ir al ayuntamiento para arreglarme una ayuda que, de, que dicen que ten, que ten. Y entonces ahora el ayuntamiento te lo arregla la, la asistenta social. Tú sabes lo que es, una, una chica que está allí que te ¿La qué dice, si te lo dan o no te lo dan. Y entonces dice, mire, para yo darle la... que usted esté ganando Tiene que ir al banco suyo y ver que ahí no ha entrado dinero ni de, ni de Bárcenas, ni de Aznar, ni de Felipe González Y después usted tiene que ir a Hacienda y traerme la declaración de la renta de que usted no ha ingreso nada Y que las cabras tampoco están dando nada y tiene usted que traerme un certificado de cuántas cabras tiene y de todo eso Pues yo oye, voy, digo, pues va a tardar un año en que me den la ayuda Y, y después digo yo, y, y, ¿cómo, ¿y cómo en Hacienda se enteran en cinco minutos de todo lo que tiene? Si declaras una cabra que no declaras una cabra, se te multa. Y ahora te hacen dar tantas vueltas para darte una pensión para, para el que no cobra. Y ahora tenemos que decir que este pobre que se va al paro, el, el bárcena se llama. ¿Cuántas cabras tendrá este hombre? Eh, bárcena Si tuviera cabras, él si tuviera cabras no estaba pendiente de sobres, mijo. El que tiene cabras no tiene sobres. Hazme caso, eso es trabajar. Ellos lo del trabajo no lo han visto muy claro. Ahora en las cuentas y eso sí. ¿Le viste el dedo? En el aeropuerto enseñó el dedo. Con todo el corazón. Con el, cora el dedo corazón, sí es verdad. Mira, este, este sabe más que el carajo. Yo lo estaba mirando, es que la gente en la radio no ve. Pero hay que ver la pinta que tiene este. Entonces, ese no se ha afeitado meses. Da miedo verlo. Mira para eso. Y se ve que lo pelaron, pero la, la parte de atrás le faltó dinero y no le cortaron la melena. Yo un día les pongo una foto en el Facebook en el Facebook o ese para que los vean en los, de los que escuchan la radio y sigan ustedes hablando de sus cosas, yo me voy metiendo que también está ahí, don Rafael me está sachando desde antes, él era el médico mío antes y me curó ahí lo ¿qué era lo que usted me curó aquel problemita que yo tenía en la parte de abajo en la parte de abajo del dedo del pie no vayan a estar pensando que la pilar está enseguida, empieza a averiguar, averiguar y cogen a uno y lo ponen de potente de eso de impotente de eso, como se llama sigan, sigan ustedes hablando ahora yo me meto eh, bueno, estamos aquí un poco mm, confusos. la verdad que mm, No se imagina uno a cenadas con las cabras, pero bueno <risa> ¿Qué haría con ellas? Ah, eh, Loco sí, como una cabra Pero no con cabra <risa> hombre, Dicen que, se, que, que fingió haber subido El Everest sin haber subido de verdad No sé, por presumir en algún No ámbito. creo yo que ese hombre vaya a decir mentira Hombre, eso sí, sí subió, subió ¿Tú, tú lo has cogido en alguna mentira Eso no creo que sea verdad Eso se lo inventaron Vamos a ver Y en medio de todo esto tenemos Bueno, aparte de la política y tal Si sí quiero avanzarles que mmm, Está funcionando el intercambio Canarias-Senegal, sigue funcionando A pesar de todas las dificultades Que salen dos profesores de la universidad La semana que viene, el viernes Que se están comunicando con la gente que en los institutos están en ello y que hay algún instituto donde ahora mismo se están los alumnos buscando la vida para conseguir dinero y poder viajar, aunque sean un grupito pequeño de siete alumnos, viajar a Senegal y, y ver por sus propios ojos y no por los de la televisión y no por los de Bárcenas, que difícilmente le va a hablar de Senegal, porque no creo que esté entre sus lugares de interés, eh, que es... Eh, ...la vida por ahí... ...encontrar a gente... ...hacer amigos... E ir, ir... poniéndose en onda de... ...de crecer juntos y hacer cosas juntos... ...eh... ...alguna cabra por Senegal... ...tiene que haber también, seguro... ...porque ahí habrá menos sobres... ...o también no, los habrá... ...no, yo te digo que sí que hay... ...pero a mí me hace una gracia... ...cuando tú dices... No que voy a ir para Senegal, que voy para abajo, que voy a ir para no sé cuánto. Dice, muchachos, uh, eso es una, una cosa, eso es una corrupción. Y digo, hay, hay que joderse. Perdón por la palabra de que hay que joderse, pero estamos nosotros para hablar de corrupción. Tenemos al, al mayor banquero, se llama Botín. El barco del rey se llama El Bribón. Y, y, y el secretario de, del partido del gobierno tiene veintipico millones en el barco de no sé dónde. Y ahora tenemos que pagarle el paro. Váyanse para el carajo que decimos nosotros en La Palma. Ahora yo te voy a decir una cosa. Me gustó una cosa que dijiste ahí. Que, uh, repítela antes. Tú puedes dar para atrás a la, a ahí, Pilar. Eso, sí, eso sí, tenemos como sí, la movida. Yo, yo. Tú dijiste antes que están enseñando a los chicos que vean por sus propios ojos. Eso es lo único que yo creo que hay que enseñar a la gente. No se crean lo de Bárcena. No se crean lo de nadie. Nadie. Todo es mentira. Ahora nos empiezan a decir que hasta que garín es bajito y, no, y terminamos creyéndonos. Ya ustedes van a ver que aquí no pasó, que no fui, que la mujer, que el coche, que el perro del hombre, total que no le hacen nada, así que no se crean nada ni de lo que lean, ni de lo que vean. Eso me lo enseñó un, un gran filósofo amigo mío, se llama don, don Rafael, don Rafael Medina, que él no se cree nada, él es de esos que no, met, si no mete el dedo en la llaga y, la, y él la prueba, no se la cree. Y eso es verdad, a los chicos hay que enseñarlos, enseñándoles la verdad, llevándolos allá si van y viniendo los de allá para acá, porque todo lo que nos cuentan es mentira. Hasta lo que yo les estoy diciendo, la gente que me está escuchando, hasta lo mío, créanse que, que yo soy una persona ya mayor, viejito pero créanse que a lo mejor no soy así como les estoy diciendo. Bueno, el soldado Manning se declara no culpable de ayudar al enemigo en el caso Wikileaks. Y siguen habiendo más comentarios, Ecuador ofreció acoger a Julian Assange eh, como refugiado en Ecuador, si puede llegar hasta allí, eh, también, o hasta la embajada ecuatoriana. ¿no? Y también está la gente opinando en las redes hace tiempo que desde que hay eh, el bloqueo a Wikileaks es que ya está claro que la prensa no, no es libre. ¿no? Pero mmm, mientras tanto... Un parado de 45 años se quita la vida en Cartagena. La Generalitat dice que el aeropuerto de Castellón tendrá licencia dos años y medio después de su, de su inauguración. Y, como decía un amigo en la manifestación de este sábado, los éxitos musicales africanos empiezan a estar de moda aquí. Por ejemplo, Le País va mal, Le País va mal. El de Alfa Blondi, El País va mal, El País va mal. Eh, Revolución interplanetaria, también de Alfa Blondi. Y algunos otros temas en los que hablan, por ejemplo, de que eh, la corrupción está aquí, trabajar es malo, pero robar es fatal, y mendigar también está mal. <risa> ¿Y qué hago cuando me levanto? <risa> Esos temas africanos empiezan a poner de moda de nuevo. Música es trepitosa Tal vez sí que es un buen momento Para hablar de convocatorias, ¿no? Cositas que vienen en camino Sí, ya, ya está bien de malas noticias Creo yo, ¿no? Vamos a dar algunas noticias un poco Rejuvenecedoras, digamos Hoy mismo, esta tarde Aquí en este mismo centro, en Taucho eh, Hubo una reunión de permacultura Relacionada con permacultura ...en la cual pues no solo vimos una proyección con respecto al escarabajo verde... ...un proyecto que se está llevando en la península... ...sino además también un poco debatir sobre el tema... ...y llevar a cabo pues una conexión directa con la tierra... ...una tierra en concreto que ya está disponible para, para ello... ...y un poco pues eso, unir fuerzas en torno a, a la autogestión eh, de la alimentación sobre todo... ...y ya pues metidos un poco más en el tema al cuidado del ambiente, de, de los materiales usados y demás... ...de una autogestión un poco más allá de la alimentación en cuanto a energías renovables y autogestionarse también con esa con dichas energías, crear mmm, cocinas solares, eh, etcétera, etcétera, etcétera, no, no quiero tampoco concretar mucho y también pues decir que hay ciertas convocatorias para el a ver si no me equivoco, para el 7 de marzo, para el 22 también y hay otra que no me acuerdo ahora mismo entre el 7 y el 22 hay otra fecha también que no me acuerdo pero bueno, en Taucho con aparecer por Taucho y preguntar a cualquiera de las personas en cualquier momento en que está abierto ya se les puede comunicar cuando son la, las reuniones y bueno también otra buena noticia que no tan relacionada con Taucho pero sí con las buenas noticias es que hay el, este 1 de marzo He eh, convocado una, digamos, un concierto benéfico en el cual no se cobra entrada, ni la entrada es gratuita, no se le obliga nadie a nadie a pagar una entrada. Eso sí, se les invita a que lleven un kilo de comida eh, digamos, en favor de las familias y personas que están desfavorecidas en Tenerife. Y este concierto benéfico se dará lugar el 1 de marzo a, la, a partir de las 8 de la tarde en la finca España, en la misma plaza de la iglesia. ¿Más buenas noticias? Sí, más buenas noticias. En Portugal el descontento está activándose en el plano creativo. Empiezan a haber cantidades y cantidades de murales, a cual más creativo por la calle... Y la gente se está reuniendo, colectivos como Asociación Combate de la Precariedad o Precarios Inflexibles, para hacer en un ambiente de fiesta, eh, de congregaciones eh, en las que después se ponen a, a pintar murales. Vale. Esos murales eh, necesitan tener un ejemplo ¿no? para ilustrarlo. Aquí tiene uno. Eh, aparece un mural donde sale una niña rezando. Una niña rezando. Y pone Pray for Portugal en inglés. Reza por Portugal así en grande. Y hay un bocadillo que sale de la mente de la niña que está rezando y su rezo dice así. Líbranos, Señor, de estos puercos corruptos que asolan Portugal. <risa> eh, otro que me recuerda, eh, aquí en Tenerife, eh, que lo he visto últimamente, es te hipnotizan con la televisión para que olvides tus sueños te hipnotizan con la televisión para que olvides tus sueños lo mismo que te estaba yo diciendo de antes hombre, te, vas, te van volviendo loco te miran la, las cosas para que no las veas y esto es lo que yo creo eso, esto me gustó es que, es que la gente de la radio no, no te ven, pero eh, Rafael tiene aquí hicimos una tele chica y él nos va enseñando la foto de Portugal y eso es, un, es una verdad como un templo Hay que salir a la calle, manifestar y decir, porque aparte de que tengamos cabras y que tengamos que hacer queso, también tenemos opinión y también, o van a opinar ellos, que llevan la, robándonos tanto tiempo y van a seguir. Ahora dice que hay que, que echarlos para poner a otro, pero si, si no cambiamos el sistema y podemos elegir a los que queramos, estamos en la misma, en la misma vaina. Hay, hay otra forma interesante de las que se están dando en Portugal de protesta, que es... Eh, Mandar facturas electrónicas conteniendo el nombre y número de, de identificación fiscal del ciudadano contribuyente Pedro Pasos Cuello. Pedro Pasos Cuello, que si no me equivoco es el primer ministro. El ya que la ley no faculta a los comerciantes a pedir identificación al emitir el documento. Esta ha sido la respuesta al decreto del gobierno que obliga desde este año a pedir factura personificada con NIF y nombre completo hasta para los consumos mínimos, tales como un café un café o un refresco. Antes solo existía el recibo fiscal, que al ser emitido desde una máquina registradora servía como declaración automática de impuestos de los comerciantes. Ahora se trata de recaudar el máximo de impuestos también al consumidor. Así que el que está consumiendo todo es el primer ministro. <ríe> impuestos para él. <ríe> Bueno, a fines de la semana pasada el sitio en internet de recaudación fiscal comenzó a colapsarse debido a que en las últimas dos semanas ingresaron miles de facturas electrónicas con el nombre INIF del primer ministro y al parecer nada detendrá esta catarata de envíos. La operación fue lanzada por las redes sociales y la cuenta, por si alguien desde España quiere facturar también a esta persona, es As facturas du cuello, las facturas de cuello. Mira, eh. Rafa, y tú sabes ahí más o menos cuál es el niche de Bárcenas para nosotros hacer la declaración este año. A ver si me devuelven algo, que el hombre está en el paro. Averigua ahí con la tele chica esa. Eso no. Tú que mueve el dedito para allá y para acá. y veo un montón a de ver cosas. Si lo Mira a ver si ves el chiste de Bárcenas ahí. Pues esto me acaba de recordar el uso por toda, de toda la población de un, de un mismo nombre para un, una acción en concreta esta ¿no? de los recibos fiscales eh, en otra época y, y en otro país <coughs> ahora no recuerdo bien los datos pero la, la idea sí es muy importante y la quiero mostrar se usaron por muchas personas el mismo seudónimo para identificarse a los cuerpos represores del Estado a la hora de, pues, tanto en una ocupación como en una manifestación, como en cualquier acto, digamos, mmm, determinado de violento por, por el Estado. Y la verdad es que tuvo mucha repercusión. ¿Por qué? Porque el nombre usado por toda la población no existía. Entonces, al final estaban identificando como identificable a toda la población y eran todos el mismo que no era ninguno porque no existía tampoco entonces al final eh, lo que resultó es que a ninguno de a ninguna de las personas que estaban cometiendo ese tipo de acciones tanto de ocupación como de manifestaciones y protestas violentas a ninguno les cayó nada y no pudieron digamos echar cuenta de todas esas personas que, que estuvieron presentes o que estuvieron eh, llevando a cabo ese tipo de acciones precisamente porque ninguno, ninguno dio su nombre real simplemente era un nombre que todos compartíamos y al final se quedó en que <coughs> tanto las manifestaciones como las ocupaciones como los actos violentos los tuvo que pagar el Estado y tuvo que echar cuentas el Estado de sí mismo No pudo, no pudo cargárselas a, a, ningún, a ninguna persona del pueblo. Y me acabo de recordar por eh, usar todos el mismo nombre en concreto para un tipo de acción, aunque esto fuera un, un acto más legalizado, digamos. <risa> y me parece una buena noticia. Lo que pasa es que me faltan datos para dejar la noticia completa, pero la idea... Bueno, una noticia, don Rafael, no sé si está al corriente de que Brasil y Uruguay están teniendo más relaciones comerciales con África en los últimos años se está intensificando, Uruguay, por ejemplo, en, en, en un espacio muy breve de tiempo, ha empezado a tener un montón de movimientos eh, con África, con países como Angola, y eh, hay un, empieza a haber una cooperación sur-sur, hay escuelas venezola eh, co hechas por el gobierno venezolano en Senegal, por ejemplo, cerca de la escuela donde colaboramos nosotros, y otros compañeros de la Gomera, profesores, alumnos, amigos, hay una escuela eh, construida, mantenida y los materiales han sido ofrecidos por el gobierno venezolano, ahí en, en Senegal, en Luga, en el lugar justo donde estamos colaborando. En el Sáhara va a haber por fin, en, en los territorios, en el campo de refugiados, perdón, en Tinduf va a haber por fin un, un instituto No había instituto, no había educación secundaria, había que irse por ahí por Argelia adelante. Ahora hay alumnos que podrán estudiar en un instituto eh, también Simón Bolívar, si no me confundo, es un nombre. ¿Le habían llegado informaciones de esas? No, no tengo tengo sí, sí, yo sé que Venezuela colabora con muchos países en el mundo y que el Brasil pertenece al grupo de los BRICS. El BRIC es formado por un grupo de países emergentes de desarrollo rápido de la economía. Que son Brasil, Rusia, eh, China, la India y Sudáfrica. Esos están fomentando mucho en África, sobre todo China, le está fomentando en África pues, toda la economía de una forma impresionante. Y eso, claro, eso produce cierto disgusto aquí en Europa y en Estados Unidos, no cabe duda ninguna, pero es verdad que, que la labor de China en eso es impresionante haciendo carreteras, fábricas escuelas, hospitales de todo, de todo lo que hay por haber en África eso, eso sí tengo noticias y que la India pues se les ha vuelto un poco en contra con aquello de los la India y Brasil con aquello de empezaron con aquello de los de los genéricos, medicamentos genéricos ¿no? los cuales no gustó nada tampoco a las grandes multinacionales nuestras ¿no? de aquí. pero claro que han resuelto el problema del SIDA bueno, no lo no han resuelto pero que lo han paliado y muchas otras enfermedades, como la tuberculosis, entonces, pero sé que, que si sí, Uruguay es un país pequeño, claro, un país muy pequeño, pero está muy ligado a Brasil, entonces está ligado a Brasil probablemente, colaborará con Brasil en labores en África, ¿no?, muy probable, muy probable, ¿no?, mm. un país... De, de, mm, me pregunto, en, quería preguntar al señor, señor Pablo, ¿se ha traído una chica con usted también aquí, al programa?, Oh, Esta muchacha se sentó aquí yo creo que quería ella decir una cosita Voy a pasarle el micrófono, el micrófono para que ella hable eh, Bienvenida eh, Bueno, aquí en los mando está Billy, Rafael, Rafael 2 Y el señor Pablo que ha venido de La Palma eh, dejando a sus cabras para poder participar en el programa eh, ¿Te presentas? Buenas noches <risa> Pues nada, yo soy Kelly Leonardo y... Vengo por aquí de forma satélite a participar en todos los eventos que van surgiendo poco a poco en esta casa ocupada y nada, me interesó bastante el tema del que se está hablando ahora mismo y quiero seguir escuchando. Para en Taucho, poder... entonces, aquí vienes a colaborar a Taucho y, y esto no es un sitio peligroso, la gente aquí no se va a infectar de, no sé, de... de, de, de mmm, pues pulgas, garrapatas cosas así Hombre, yo los creo... centros sociales ocupados no son para eso <risa> yo creo que la mayor infección sí. son las ideas revolucionarias que para la, la gente común pueden ser una plaga un poco poco beneficiosa y, y se fomenta bastante lo que es el pensamiento crítico y sobre todo la diversidad de, de temas a debatir así que Sí, puede ser que hay alguna plaga peligrosa por aquí. Bueno, tenemos aquí a otro de los seres frecuentes en Taucho. Exactamente. Eh, estamos ya cerrando programa. Mm, ¿Quieres avisar a la gente algo? ¿Recomendarle una lectura que no tiene que leer? ¿O porque puede perjudicar a su pensamiento? ¿O por lo contrario? Bueno, a ver, han sido dos preguntas, ¿no? Voy a empezar por la última que no me acuerdo, ¿no? Eh, recomendación de lectura. Buah, casi nada. Eh, más que lectura voy a, a decir esto que está de moda ahora de los medios audiovisuales, que se trae en el siglo del yo, de Century of Self, que explica un poco cómo ha sido toda esta sociedad de mercado, cómo han hecho que la sociedad se convierta en consumista, y es bastante fácil. Lo único es de leer porque está subtitulado. Y con respecto al otro, pues sí, soy uno ha de aquí, estamos abriendo todas las semanas de 4 a 8. Los, los domingos tenemos la asamblea a las 7, donde cualquier persona puede venir a ofrecer su iniciativa, de la que se encargará, y se le facilitará en todo lo que pueda. O sea, previsiones, charlas, talleres, todo lo que sea. será bienvenido, Taucho. Mm -hmm. Bueno, yo estoy escuchando, al mismo tiempo, Leo, que... La mujer de Steve Biko, el activista famoso sudafricano, eh, está en la política intentando crear en Sudáfrica un cambio. Manfela Ramfell se llama y nos da información de ella en el medio Kingin King Hay que leer, hay que escuchar, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, qué está pasando por esos rincones de África. Eh, esta semana no hemos podido conectar con Senegal, estamos todavía mejorando las cuestiones técnicas, eh, seguimos haciendo talleres aquí en Taucho, invitamos a la gente a visitar la página web de puentehumano.blogspot.com para saber de próximos talleres, los talleres están abiertos, son programa de radio taller, y bueno, ya vamos cerrando. Eh, señor Pablo, no sé si hemos dejado bien claro eh, qué fecha tiene el señor Bárcenas eh, bueno, eh, yo no sé qué fecha tiene él no, no sé a qué te estás refiriendo ahora Con eso que me está saliendo del señor Bárcena, yo lo único que quería dejar claro lo La, fe que te, la lo fecha que, de pago, ¿no? Lo que te... de pago. No, el hombre está en el paro, hombre a ese hombre el, tranquilo, que eso está parado Ahora, ahora para dicen que después de 45 años Si está parado, no consigue trabajo Yo tengo trabajo para él, eh, tengo que limpiar Las cabras, y si él viniera y me echara una mano coño, Un sobrito sí le daba Bueno, pero, pero yo a lo que iban A lo que iban, no. yo con el mensaje de esta noche Lo que me quedó claro es lo que acaba de decir este muchacho ahora también, y es que hay que leer, y, pero hay que investigar también, no se crea nada lo que nos dice ni la tele, ni la radio, aunque sea esta misma, ni el que, ni el que le está hablando. No se crean nada, averigüen por ustedes solos, mírenlo con los ojos y toquenlo con la mano, y manifiéstense, coño. Bueno, yo le quiero pedir un favor a don Rafael. Como eh, bueno Alemania tiene en su pasado algunas cosas difíciles, Y como además en la actualidad, eh, pues digamos que en la Europa del Sur se sigue también eh, mal pensando de Alemania, como también usted pudo conocer otra Alemania, otras Alemanias, a lo mejor una frase en alemán o algo de lo que vivió en Alemania que merezca ser recordado y que se pueda intercambiar. Eh, y pasar a otra generación Hablamos de la Alemania Democrática Y Hablamos de hace unos años, ¿no? Bueno, yo de Alemania La frase que más Que más oí Y que más impresionó Era lo que decían los Los, los alemanes de Que habían estado en la guerra Y dicen, la guerra es lo peor que hay en el mundo ¿no? Eso era una Eso era una, una frase que se la oí repetir pero a mucha, mucha gente, ¿no? La guerra es lo peor que hay. Y claro, que bueno, Alemania tuvo un, un pasado difícil, pues sí, lo tuvo todos los países del mundo lo han tenido. Alemania no ha sido el único país malo. Es decir, es como todos, todos tenemos cosas negras en nuestro pasado, ¿no? Es decir, no, digamos... Y claro, pues, ¿qué puedo decir? pues hubo, Al final de la guerra se dividió el país, quedó dividido en dos países, La República Democrática Alemana, República Federal Alemana. Al final la República Federal se absorbió a la otra y ahí están reunificados. Es decir, que todavía no creo que se haya recuperado la Alemania Democrática del nivel que tenía en aquella época. No creo que lo haya alcanzado todavía, a pesar de que ha tenido gran ayuda a la Unión Europea para eso. ¿no? Más no puedo decir, yo actualmente Alemania pues no la conozco, no he estado ahí. Pero sé que tiene dificultades, hay gente que los que mini-jobs o los mini-trabajos pues mini de 4 horas, pagados a 400 euros, francamente lo único que hacen es mmm, originar miseria y pobreza, ¿no? Es decir, se habla mucho aquí de que si los mini. Aquí también hay mini-trabajos, ¿no? Pero pues son contratos temporales y parciales, que, que en fin, que ganan 200, 400 euros. no sé Como me decía ayer, mi hija trabaja, me decía un amigo mío, mi hija está trabajando, ...un trato de tres horas... Y, se, ...y está trabajando cinco todos los días... ...y algunas veces hasta ocho horas... ...y no le pagan sino por tres horas... ...está que, está que revienta... Decía... ...y así en Alemania... ...pues los cuatro horas de trabajo también lo mismo... Hay que... no, es, no, es ninguna, ...no es ningún plato de gusto... ...eso de trabajar cuatro horas... ...hay que recordar que también en Alemania... ...ha habido recientemente desahucios... desahucios ...y que sí. hay movilizaciones contra los desahucios... ...y que hay movilizaciones a veces de... ...empatía de antena con las movilizaciones que están teniendo lugar aquí o en Grecia. Así que estamos por todas partes. Sí, toda Europa. Toda Europa <ríe> tiene, tiene problemas, toda Europa tiene problemas. Pero claro, nosotros estamos peor. ¿no? Ya esto es España, Grecia y Portugal están en una situación desesperada. Bueno, más hermanados cada vez que nunca con África. El país va mal, el país va mal, el país va mal, el país va mal. Pero eh, también se puede cantar que la estaca puede llegar a caer, ¿no? Hoy, por ejemplo, relacionado con, la, con, la noticia, con las noticias de los desahucios, por ejemplo, hoy, para dar otra buena noticia, se paró un, digamos, mini desahucio que iba enfocado a las chabolas del Pancho Camurria. Y es, lo, y es lo, más, lo más curioso de todo, y es que fueron a desalojar tres, cuatro chabolas, no todas, sino tres o cuatro chabolas, porque los integrantes de esas chabolas, los, los que vivían en esas chabolas, fueron a ocupar otras casas. Entonces, como ya no estaban en esas chabolas, fueron a desalojar las chabolas, la cual el, el desahucio claramente se paró, pero que me parece hasta absurdo. Que vayas a desalojar unas chabolas, que son cuatro palos mal puestos y una lona encima. Que vayas a desalojar unas chabolas porque esa gente ya no está ocupando esas chabolas. ¿Qué es lo que, qué es lo que escondes? ¿Qué es lo que quieres quitar de ahí esa mascarita que tanto te molesta? Vamos ¿No? a la segunda residencia que tienen los chicos. Ya no ves que la tenían como segunda residencia. <risa> era era mucho. Pregúntale a Bermúdez cuántas tiene él. <risa> Vijf voor vier, vier, Kapakkin is jouw zodanig goed. En kwam als nous bailess, als die al koolperkendt. Onder de